era el de mil set de y en cada bola encendré el de los carrés y en el castell populace otra vez sobre el por Un viernes más, 10 sintiendo tindo, con vosotros de cada 8 de la tarde Y te remeramos que había un teléfono para que nos toquemos cuando metamos música Que llegue el 9 Entonces rememoramos que tenemos un email que yeferndo.orella@gmail.com en poder de enviarnos toda mena de sugerencias. Seremos con vosotros de Calasguito aquí en 201. de FM en Radio Topo. Sentiendo ahora y que vamos a sentir mientras todo lo programa, Y la colla de Chaki, de la que vamos a hacer un especial. A la de Chaki se trova en un bicoté triquitilari, una parrilla de triquitisas formada por Salles Solano y John Mari Beasaín. Un año pues, en 1995, a parrilla se torna cuarteto, cuando se lleven un baixista y un batería. Con esta formación, toce ellos, los lugares de Leitza y Hernani, Echaik publicó dos dos suyos únicos discos, Echaik en 1998 y, y Goiz en Onoiz en 1999. En ambos discos se fue a notar la producción de Kaki Arcarazo, ex Negro Goreac, Aquí te llevan por un miembro más de Colla. Que gracias a esta Bella Vega de una borina en tierras vas vascas habréis puesto a sentir, de seguras Bella canta dista Colla. Las cantas de Echaik nunca no mancan en las fiestas populares. Ya sigan nas mans da típica Colla de versions u do DJ de Verbena. El estilo suyo podría clamarse de folk radical vasco, siendo una mica de chanzan con todo tipo de etiquetar a música. O tradicional sonido a la se fusiona con ceños de rock, salsa y punk, de vez que a suyas letras, cantadas de raso en euskera y con un cereño contenido político, impleno pleno mezclayo. A formación de Chakir, estío Xavier Solano a la triquitisa, Joan Mari Beasail a la guitarra, Ander Barrenechea Batería y Aitor Zabaleta Baiso. Así, la suya discografía, como os hemos dicho, llena de dos discos. El primero de los, suyos, de, los suyos discos, de los suyos discos, se dice como La Colla, Echáquiz, y estió quitado en 1998. Este primer disco tenía un sonido que decían que era o revelar la primavera después de un fredo de invierno. Un sonido joven y en chugardío que u lora fiesta popular, a carrera, a borina y aluita. Bien, pues si vamos a meter ahora una canta de este disco que se dice... Gurekin, pero antes, te os voy a leer también ya aprovechando o suyo segundo disco que ya que somos entiendo de faga lo en 1999 y se dio Goiz Edo Nois. Solo que un añadidín pues, do suyo disco debut, amaneció Goiz Edo Nois. Mister Breu tiempo lo sonéu madura, tres bates espontaneidad y cuida mucho más o chicos detalles. Nos probamos con una colla mucho más rockera y fura, que da un gran trago, en y sañada. pero que nunca no dice de estar hecha aquí. En este disco colaboraron músicos cubanos, o trompetista y o percusionista la Paranoia y a propia Amparo Sánchez y Ñuomo Bien, pues disamos con la canta Gureki de Chaquí. Ya que somos ascultando a una colla de País Vasco, continuamos en, en los País Vasco, en Escalería, para centrar todos una noticita que ya pasó Fabels Díaz, pero que creyemos que importante. importan. Eh, creyemos que, bueno, ya sabes que Fabels pues, Díaz, 10 u 12, la eh, policía detenió a 10 miembros la, la Cucha al cual eran reunidos en la sede del sindicato LAB. Eh, pues bueno, eran en un intento de, de aclarar fuerzas en torno a una, eh, pues una alternativa... Eh, pues que a chuntar a la Chen de cara a lograr una salida democrática o conflicto y bueno, eh, el Estado respondió deteniendo a la... A diez personas, entre ellos dirigiendo sindicato... bueno, el antiguo dirigente sindicato LAB y habréis visto se, se hace una manifestación multitudinaria que, bueno, que claro, muchas personas ta, ta, pues a ascender a la libertad de estas personas y una salida democrática o conflicto pues, pues si no saliera... Pues lo que sucedió entre estas manifestaciones. Marcha multitudinaria contra la operación policial en Donostia Cientos de personas marcharon por las carreras de Donosti en respuesta a la convocatoria de los sindicatos ELA, LAB, SK, EILAS, N y Iru para protestar tras las detenciones practicadas en la operación del pasado 13 de octubre contra la cucha vertale. A las 17 horas principio la manifestación que desechó libertad y gritos tras caldería. La presentación del sindicato de escalería abrió una marcha que comenzó dentro de un edel antiguo. Entre otros, la secretaria general del AP, Ainhoa Etxabe, y de ella, Chiki Muñoz, portó una pancarta que recogía el lema «Ascataciónarenalde», escogido por Gustiagustián Chat, por la libertad todos los derechos a todos y todas. En los dos antiguos municipios de la manifestación, miles de personas se concentraban en Ondarreta y a lo largo de todo el casco da La Concha. Mismo cuando la manifestación, plegaba en San Martín, encara la gente que esperaba la llegada de la marcha sería diviva la protesta. Así mismo, se condenó la manifestación de miembros de la Cucha Berchale, como dio caso de Rufi Cerviá, detenido el operativo policial y esa libertad impuesta con parís, el de Bandochoes Valtes Algarzon. También se troponen de no cita Jerquicia y Juan Diego Díazelaya, antiguos representantes independentistas en las instituciones municipales como la alcaldesa Garnani. También dirigentes de PNV, EA Aralar, Amaycabat, Alternativa e integradas organizaciones sociales y sindicales recorriendo Tracheguto, Tramostar, ha sido oposición a la operación policial contra la Cucha Berchale. entre ellos se trovaban los magnates Gelchales, José Aguíbar y Andoní Ortuzar. La secretaria general del AP, Ainoa Echaide, aseguró que la marcha convocada pero sido Sindicato y otras centrales contra la enrestida que supuso la detención de los dirigentes en Zacucha supone un trango entre un proceso que ha de enderezar las soluciones democráticas que ameniza este país. Echaide ha realizado estas declaraciones un día antes de la manifestación. Según se ha asegurado, los manifestantes pretenden decir que la represión no va a durar a un pueblo que quiere ser amo de su futuro, a un pueblo que demanda y de soluciones democráticas, a un pueblo que no quiere estar dispuesto a estar pasivo de devant una realidad que queremos superar. Pero así, aparte, o miembro de Cuchavartialetas y Orquicia ha que la presencia de la mayoría social y política de Euskal Herria en la manifestación contra las retenciones muestra que vio una oposición mayoritaria en la sociedad vasca a las hachas policiales. e a súa apuesta a por solucións democráticas. No tú santís a marcha, Erquicia expresou a súa satisfacción porque que a gran mayoría social, política e sindical diga pro al Estado, a todas as esferras de e ilegalizacións. En cara a que decenas de milenitas de personas marchón per as carreras de Donosti, moitos han visto aflutados pelos controles policiales instalados nas carreteras a redol da capital guipuzcoana. Por exemplo, según desinformou un testigo Sagara, en o PH de Zarauz, a Guardia Civil era montado o súo control desde antes de las 4 de la tarde y ha permanecido más de una hora. A consecuencia disso ha habido largas engulleras en A8 en sentido Entavon. Y ahora continuamos viajando Diezamos de Euskadi a a Perú Y bueno, allí va Cazataires de Boira los ciudadanos, los vicos más pobres de Lima Obtienen como pueden la agua Que los suyos gobernantes les niegan dos añadas, habitados los vicos más altos de la ciudad En las estribaciones Andes. Es comecipión a experimentar con retos de plástico para llanas en grandaria a las de voleibol, 8 metros por 4, tachupira boira que nueu meses al año zabolla las carreras. Entre que a pledia en Lima no plega enos 40 mililitros al año y que el agua de boca y un servicio poco cutiano, os vecinos do bico de Villavista en o distrito de Villamaría do Triunfo han tenido que recurrir al ingenio. El tema que hay perfeccionando, perfeccionándose en este tiempo, consiste en que orredes de plástico se extiempien y viertan las chirlas de rosada en condensarse en unas canales de fabricación casera. Estos conductos citan el agua en tanques de granadería y de una piscina que son instalados en Ocoaíso do Bico. Lisadraza cada 24 horas os limeños obtienen da boira unos 500 litros de agua. antipartidos, emplegos domésticos e alimenticios, os vecín se veía vista pan serviro líquido ta crellar xicos huertos da autoabastecimiento e ta o cultivo de árboles de tara, cuyo fruto cointien sanín que se emplegan ta o tratamiento de muebles de cuero. Le invento de capturar a Boira bien a paliar una doble circunstancia que articama aos peruanos, pero un costau aos huyes y bons tropicals cada vegada máis arguellaus vierten menos agua de dexelo aos ríos. Iperatro, A duplicación de población limeña, que hoy sobrepasa los 8 millones de habitantes, ha de insuficientes los suministros de la ciudad. Continando con este viaje por o mundo, nos vimos a Guarate, Irlanda, a xerrar bella coseta da situación política deste país. Fa diez días al tubaso, unha das organizacións republicanas de Carautel Armau decidión de as armas e ir a Olimla, que Liberación Nacional, e, bueno, con a idea de fer no má saluita política. Esta paización llevaba xa 11 añadas de tregua, y bueno, pues se suma pues a desarme del IRA y de las organizaciones protestantes que pues como también disolvas armas y con la idea de que a la fin se pueda funcionar el traza política y democrática un conflicto que ya lleva muchas señales existiendo. Os hemos salido el comunicado o comunicado que que hace público Linda hace poco y que yo siguiendo. armada ya rematada. LILDA, Ejército Irlandés de Liberación Nacional y OIRSP, eh, Partido Socialista Republicano Irlandés, fueron fundados en 1974 para lograr crear una república socialista a los 32 condados. En estas 35 añadas, los voluntarios armados y los activistas políticos han luchado con valor y han logrado golpear en el corazón de la máquina militar y política británica en Irlanda y en Gran Bretaña. Linda y un referendo obligado dentro del movimiento socialista republicano. reconoce que a suya Luitá y he estado alacetada sobre dos fases referencias distintas, la una, resistencia armada, y la otra, organización política. En 1994, Linda metió en primer plano a conveniencia de la luita política y en 1998 clamó a un alto de fuego doctor. A Las dos decisiones se prestadas sobre un análisis y visión política con la vista de transmudar el ambiente militar y político. O progreso recién en lo que pertoca o desarme dos leialistas sin cara a concesión política, según que es la análise de 1994, fa que linda reconezca este trango progresivo feito pro leialismo. O Movimiento Socialista Republicano ha estado informado por linda que después de un serio proceso de debate, consultas y análisis, ha plegado en la conclusión de que a luta armada ya rematada, que el objetivo de lograr una república socialista dos 32 condados será alcanzado mejor con a luta política de raso pacífica. O movimiento coincide con este análisis y he buscado de Todd en construir un partido de Cucha que tenga un objetivo esplatero: una República socialista 82 a al aceptar en los principios de igualdad, justicia, inclusión social, derechos humanos y dignidad. Y es dentro del objetivo de bandito que movimiento se opuso al Acuerdo de Viernes Santo y continúa haciéndolo. O nuestro movimiento piensa que el Estado de es no es una entidad política viable, que no se puede reformar y cullir en los estados tres talleres como solución. El movimiento aspiró de continuo a principio de primacía de la luta política sobre otras trazas de luta, según te lo eh, por Thomas Tapauer, que bueno esta persona ya era un, uno de los ideólogos del de INDA y del Movimiento Socialista Republicano, que además bueno, estuvo asesinado pues, bueno, por estas leyes internas que se fa, que FBI que hay lleva en el movimiento. Las luchas futuras serán políticas. Hacemos un clamamiento a todos los camaradas, militantes, voluntarios y simpatizantes brecanas en la lucha política con la misma gasmía y valor que esté el en la nuestra etapa de lucha armada contra el Estado británico. Para parafrasear que okay, James Connelly nos reizó, a nuestro día plegará, Cal construir una alternativa política de cucha en Irlanda y reafirmar la lucha contra el capitalismo global. A nuestra lealtad yeta esta la clase obrera. Entra de Bandica la Victoria. Ejército es de liberación nacional. <risa> Y Viache que somos Fendo, y a ahora una mica, está descansando, y está que descansé, y nos íbamos a avisar con, o, con otra canta de chaquit. ahora le toca a Condaria, lo suyo primer disco. Y tacharrar la crisis. Como ya sabes, o ya su findo, pues somos, eh, no son, bueno, el sistema capitalista ya en crisis y la somos gozando los trabajadores y las trabajadoras. En Andalucía, para eh, tiempo se acepta, bueno, hace poco, se acepta una campaña de denuncia de esta crisis y de proposar alternativas, donde una vista, pues a la clase trabajadora. Y el primer auto gran eh, es de una manifestación en Sevilla en la que se hizo un ton 15.000 os personas, pois bueno, pois están de dereitos a clase a clase trabajadora. Pois chegou xa ler un manifesto un manifiesto unitario que han feito pois moitas organizacións andaluzas de a cucha alternativa anticapitalista e independentista e bueno, pois manifesto Jensie e o vinen. E como a sensibilización ao mercado de traballo con a baixada de jornals e a pollada de horas de traballo, centrou con os detalle e nas libertacións de dereitos conseguidos en añadas anteriores. han globalizado o mercado. Se ha privilegiado al mundo financiero sobre el productivo, especulando con bienes de primera necesidad como la viroya y la vivienda. Y esto ha provocado una graniza manca de recursos, en millones de personas que ya no pueden mercadizar estas mercancías, que el sistema capitalista amenaza de producir ilimitadamente para garantizar a ya supervivencia. Los mismos que han provocado a crisis del sistema capitalista, prueban van ahora a convencernos de que la única salida allí es villar o capitalismo, que no hemos realizado ensambolar porque de dica agora todas as medidas que han feito eh para salir da crisis no más han buscado desocializar as perdas. Mientras continúan empeorando as condições de vida das personas y en restringindo o medio ambiente a gran mundial, os gobiernos occidentales se dedican a regalar grandes cantidades de dinero aos bancos. Bueno, y menos esta crisis y es peor que las anteriores, porque no no más es una crisis financiera o económica, sino que medioambiental, alimentaria, climática, energética, migratoria, así asinas. Asistimos a una crisis global, una crisis de civilización, que mete detrás de la esclatera que un otro mundo no es posible y es para responder a la surges necesidad de la población y del de planeta en general. En los zagues años de capitalismo globalizado han crecido las guerras, a pobreza, a hambre, a solidaridad o racismo, a xenofobia. Los pobres son más pobres y los ricos son mucho más ricos. En los zagues meses, y somos también asistiendo a una apoyada de la represión sobre todos los colectivos sociales, sindicatos y trabajadores y trabajadoras, que se están oponiendo a las consecuencias vista crisis del sistema capitalista, paro, expedientes de regulación de empleo, subsidios de miseria, embargo de viviendas, etcétera. Incomprensible de todo, a pasividad dos clamados sindicatos mayoritarios de banda gravedad la situación, más siempre en salir en la foto da concertación que no pasen a esconder con rasnia os gritos e reivindicación dos treballados e trabajadoras e dos menos favorecidos. Eto isto, que todos os sindicatos, partidos e colectivo social abaixo do signos Hemos decidido, de traza unitaria, necesitar una campaña de movilización para hacer una respuesta y reivindicar o que creímos mínimo da que os treballados e os ciudadanos en general podamos ser frente a la crisis con dignidade. A nosas reivindicacións. Renta básica universal. Pensión igual ao salario mínimo interprofesional de 1.000 euros. Moratoria de hipotecas hasta aturaus e saturadas, Un PER extraordinario que dé treballo aos saturados do medio rural alo menos mentes cuatro meses. Trato igualitario tras trabajadores y trabajadoras inmigrantes y a sus familias en las prestaciones sociales. Duración de subsidio y renta agraria mientras 10 meses por año. Sacar las 35 peonadas como requisito para eh, solicitar o subsidio de desempleo. ayudas a chicos, agricultores y cooperativas para potenciar cultivos sociales que generen esquímen económico, ecológico y trabajo. Vedar los expedientes de regulación de empleo en empresas con esquímen y vedar también las deslocal deslocalizaciones. Servicios públicos universales, de bufaña, de calidad y con participación de la sociedad. Todo este manifiesto y esta campaña es eh, eh, señalada por muchas muchas organizaciones que bueno son las siguientes. ¿sí? Sindicato Andaluz de Trabajadores, CGT, CNT, Sindicato Unitario, Sindicato de Andaluz de la Construcción, BNA, Corriente Roja, CUTBAI, Ecologistas en Acción, en Lucha, Foro Social de Sevilla, y Un Provincial, Izquierda Anticapitalista, Faleo, Nación Andaluza, PA, PSA. Unidad Cívica por la República y Cádiz por la no violencia. Y de Andalucía nos nimos ahora a Táchapas, y de Chapa ya vendremos a casa nuestra a Zaragoza. En vista de que el estado mexicano contina. Hostigando y atacando a nuestros compañeros y compañeras de la otra campaña y comunidad zapatistas en resistencia, desde Caracol, Zaragoza, pues convidamos a participar en una nueva edición, edición que somos parando, esta vegada en Clau Musical. Rock a Rebeldía por Chiapas, Concierto de Acero y Comando Cucaracha, sábado 31 de octubre de 2009, de Mella a las 9, de Calas 12 de noche, en el Centro Cédico en la Almozara, en la avenida Puerta Sancho, número 30. La recaudación de un concierto, bueno, no te que uno de lleve 6 euros, y euros, irá destinada de toda a la financiación de una campaña autogestionada a y defender la autonomía zapatista por todo Aragón, a través de la creación de un rete de alerta por todo, todo o territorio, así no es como a compartir y crear autonomía aquí también. Como fue a tiempo no ocurrió, a nuestras comunidades, a nuestras compañeras y compañías, son estando agredidas. Ya lleva paso antes, y es verdad. pero ya a primera vegada vendéis a maitina e chinero de 1994 que a resposta social, nacional e internacional ha estado insignifican unula. Ya a primera vegada que estas agresións provinen descaradamente de gobiernos de suposada cucha, o que se fan con os refirmes sin tapujos da cucha institucional. Ya tamén a primera vegada que hemos probado trancaus a Floricanto y os espacios nos que o comun da se enteraba do que pasaba con o nuestro movimiento e da nosa reflexión e clamadas. Sabemos y entendemos que piensen que no más que pasan cosas si os medios u un medio específico as informan. Les comunico que no pase asinas. Ya fa tiempo que ocurren muchas cosas que son calladas o ignoradas. Entendemos que a nuestras posiciones no sigan recibidas con la misma tolerancia que fañadas. Entendemos también que tal vez medios no estamos que noticia cuando somos matando u morindo. Pero, a lo menos por ahora, nos estimamos más que se quieren sin las suyas notas. Y nosotros fueron un poder tatirar en Taliban en consolidar el esfuerzo civil y pacífico lo que encara se seguir la otra campaña. Y de vez, estar para usta resistir solencos o reviscoleras agresiones de nuestra contra, siga con ejército, policías o paramilitar. Quien hemos feito a guerra sabemos reconocer los camins por lo que se pare y amana. O señales de guerra en el horizonte son plateras. A guerra, como lo miedo, también entiende dolor Y agora se en principio ya respirar a suya puden caulor a nuestras tierras. En parolas de Naomi Klein hemos deparado estos ok. Estas eran parolas de un subcomandante insurgente Marcos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en, en, en, a viento de 2007. Han pasado si fue uno añadas de entre estas parolas y la re, realidad ya que tapar de la vez y de la a situación en territorio zapatista cada vez más embolicada. El Estado mexicano, que realmente se trova en manos de grandes multinacionales foranas, ha metido todos los medios para resistir el traza cutiana a las comunidades zapatistas. Asinas, la na zagraña de y Mella, se van segundeando denuncias de las diferentes juntas de buen gobierno. Asinas, como se recrucen las adiciones aic de cuellas paramilitares, que actúan con impunidad de todo protegidos por los tres grandes partidos políticos, escando provocación y o conflicto. Da tramandas a adiciones paramilitares, se son produciendo detenciones de arbitrarias al litador social y a las organizaciones ligadas al zapatismo, plegando mesmo a fabricar delitos para poder legitimar a suya detención, torturando, engarcholando sin pruebas y asinas asesinas. Desde Caracol Zaragoza, rete de personas por la autonomía zapatista, vamos tiempo de denunciando estos feitos, que consideramos muy tograus y alticamans, y continuaremos fendolo fendo, mi, mientras siga menester. Por esto, una vegada más, queremos hacer una clamada a la sociedad civil aragonesa a estar a la tisba las noticias que vayan plegando dende de, de chapas. Desechimos a fin de asecciones militares, paramilitares y policiales y políticas que se son desembolicando de traza sistemática que a, enfeblecer a las comunidades zapatistas. Responsabilizamos directamente a los tres gobiernos, municipal, estatal y federal, de cual siquiera arrestida o frontinazo que tenga puesto en territorio zapatista. De incluidos los desembolicados por collas paramilitares que actúan bajo a suya protección, financiación y adiestramiento. Men vano el Estado mexicano plega de liberar a los responsables de la matanza de Acteal, acontecía en ambiento de 1997. que 45 mujeres y niños indígenas desarmados e indefensos estiman asesinados, lo que se interpreta como un platero mandado de guerra Tatop os que se atribuen a organizarse para luchar en defensa de sus derechos, ya sigan Chiapas en Atenco en Oaxaca Zaca y en Distrito Federal. Por otro costado, aproveitamos una vegada más tan enviar un mandado de refirme y fuerza a aos compañes y compañeras zapatistas y de la outra campaña en a resta do país terremeraldes que non son solencos na súa luita difura lexercito de Chiapas prou de agresións ás comunidades zapatistas presos políticos libertad Zapata vive a luita contina pois terremeraldes que tened este concierto de acero e comando cucaracha este sábado 31 de octubre a la mella de Talas Nou en o centro cedico La Almozara Concede de Balbastro deja de convocar o premio de novela curta en aragonés, Ciudad de Balbastro, que este año habría de celebrar a su yacicena edición. A razón, Dengun no la sabe. Talmen siga la crisis, talmen el aragonés no siga rentable, lo cierto es que ya enceba daños que encara que si presentaban obras o premios se declaraba desierto, pero esta edición ya no es que se declare desierto, y es que ni siquiera se convoca. Una pena que se cacera de un premio de esta mena, considerado un dos millón de la literatura en aragonés, Iranti salió en novelas como Aguardando lo cierto d'Anchel Conte, una das obras maestras de la literatura aragonesa y que yé considerada por muitos una das milles novelas escritas en el siglo XXI. Por eso, en defensa de ella, queremos instatos a vosaltros que mos sentís cada semana, a enviar un email al Concello de Balbastro da que kontine convocando este premio, porque, o melhor de to, y é que lo anuncian en a web como un dosillo concurso anual, ma ni menos No aparecen por garra puesto a las bases de este concurso, que habría de finalizar o suyo plazo de presentación a principios de 2010, pero si la resta, talmen llega muy polio de hacer creer a la chen que el consejo de Balbastro fue cosa por la aragonés y por la cultura, cuando en realidad no soy fan y zarapita ni pon. de, bueno, está vegada en Villanueva de Gallego. Detenido en Villanueva de Gallego, uno o dos miembros de la colla terrorista Falange y Tradición. Uno o cinco detenidos por la Guardia Civil no marco la operación Quimera contra una colla ligada a Falange, estuvo detenido en Villanueva de Gallego, Zaragoza, no viviva de Endefeba Bellasañadas, o detenido y era natural de Irún. Atrás cuatro personas estuvieron detenidas en Navarra por la suya participación en actos violentos reivindicados por esta colla de ultradreita en un comunicado o pasado 22 de septiembre. Las detenciones detención, se han desembolicadas en Barañain, Orcoyen y Zumbilla, donde también se registraron bels edificios. Falange y Tradición se responsabilizó de la autoría de 25 actos como pintadas, chicos explosivos, amenazas de muerte con bala vale incluida y arrestidas a monumentos de víctimas del franquismo. a más de todo esto, a realidad, llegue que dos detenidos quedarán en libertad más las que gocen una fianza, ya de algunos de ellos se les acusa de pertenecer a banda armada. Por otro costado, o capítulo del Frente Nacional, Fernando Canta la Piedra ha publicado una carta en la que clama de militante ejemplar o detenido por un pin de suyo partido. La carta publicada en la web del Frente Nacional recuye frases que habrían de estar presas como en el decimiento del terrorismo. Por lo que veremos si la justicia actúa con, actúa la misma traza que en otras en chaquias. Y entre mis, entre mis tanto, Fabres Villas nos tratamos con esta otra noticia. A Policía Local de Zaragoza va a servir a normativa cévica contra los antifaisistas. Como ya sabréis, o pasado 1 de mayo, o partido neonazi Alianza Nacional convocó una manifestación en Zaragoza con idea el de ella desnavesar con los suyos chilorracistas o vico con mayor presencia de inmigrantes de ciudad. Cien y cien de se movilizaron como respuesta a esta provocación y había cuatro detenciones, decenas de identificaciones, corridas, porrazos y frontinazos de entre fachas y Desde primeras horas de maítín, por todo el centro de la ciudad, ya de tarde se vio que ya habrían corrido por parte de coillas antifascistas, coillas dultras en la misma plaza do Pilar y en los alrededores de la Madalena, lo que metió por unior dudos a la numerosa presencia policial. Un rato después, unas personas y tan tranquilamente posadas en la plaza do Magdalena, cuando manisio un auto da policía local, generando un absurdo rifirrafé doplegon a intervenir de set autos da local. que identificó a muchas de las personas presentes ni se en la plaza, que como ya hemos dicho no llegan que charloteando y frenándose cual cosa. Totista acompañó de chilos y una actitud por parte de la policía ahorrando una banda de rico. Cinco meses y medio después, ni antes de caducar a las piñeras municipales, las personas identificadas se troban con la venganza de la policía local zaragozana. En traza de demandas de piñera al aceptadas la normativa incedica que el consejo quitó fatalmente una añada. Por linte no ha plegado que a propuesta de piñora 10 personas, pero podrían estar en cara a más, según te, según te declaran los piñoraus. Una demanda de piñora que puede estar dedicada a 500 euros por tirar basura y consumir bebidas alcohólicas. En cara que el argumento está piñora y es surrealista de todo, y un ejemplo del empleo manipulador que puede fechar las nuevas normativas incédicas, en las que un mego policía local con una libreta... puede tornarse en chuez y fiscal y imposar piñeras de mesmo 3.000 euros a criterio propio, por venganza por un día tenso como estió lo de la movilización antifascista do primero de mayo. Decir que las piñeras han estado recurridas y se aguardando guardando a resolución municipal. Al otro cabo de semana había habido en Viescas, con motivo de la tradicional Feria de Agüerro, una exposición de fotografías sobre la flora pirinenca en el Centro Cultural Pablo Neruda, de la localidad. En esta exposición se podían ver flores, que de normal pasan inadvertidas para senderista por Asiachico-Tamplaria. en esta sesión de Colosía, íbamos recharar de bellas las especies que se podían ver, como a Drosera rotundifolia o atrapamoscas, la familia Droseraacea, que es una planta carnívora de 4 a 10 centímetros de altaria, que goza de crecer en pastos y grotes turbosos sobre tierra silíceas a 1.700 u 2.150 metros y que florece en verano. Atraflor que se puede ver y era la Meniantes trifoliata u d'agua, fácil de ver en zonas entre los 1.550 y 1.980 metros, en puestos de aguas estancadas, turberas y soleros muy mullaus, como yo caso de ver bel, puestos alrededor de Sayenda Gallego. También vineva de fotografías de Pipactis palustris, una orquídea que puede alcanzar O 60 centímetros y que creíse en hierbasals y guayardos alrededor das agua, de Aguamanal, de las margens, de ríos, das las y acepias, especialmente en tierras margosas y que floreíse en julio y agosto. Alatria clandestina y saxifraga hizoides lloran atrás das las muchas flores que inundon de color a feria de la guerra en Viescas. Azaguera, también llamada saxifraga amarilla, goza de nacer en zonas húmedas entre los 700 y los 3000 metros y suya su máxima y es de 25 centímetros. Pues si este viaje plega a la fin, eh, todos remeramos que el sentido ofendoría en eh, radio topo en no, 101.8 FM. Y ya nos despedimos de la semana venien. Pues de que la semana venien que vaya bueno y procesamos con los compañeros de lucha libre. estamos con los compañeros de lucha libre, pero nosotros tornamos o miércoles venien y charraremos, entre otras cosas, de desde el fin en Finlandia. I <laughs> it Thank <sighs> you.